Un hombre se gana con un cigarrillo, parece mentira que pueda pasar Lo poco que cuesta ganar un amigo y que pocos hombres lo quieren ganar Cada uno va a lo suyo, ya no existe humanidad, nos tratamos con orgullo despreciando la amistad Aquel que dio la vida por los humanos la dio porque quería que fuéramos un día todos hermanos sin embargo tanto tiene, tanto vale lo asegura la palabra del refrán La razón suele nacer de los refranes y esto siempre y esto siempre pasará Si alguno pensamos entrar en los cielos y nunca tuvimos mayor caridad jamás llegaremos ninguno tenemos la gloria a ganar todo el mundo nos miramos con reparo y sin amor y cobardes ocultamos lo que siente el corazón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 Y esto siempre pasará.